una ley de radiodifusión de la democracia. Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.